Estás en Play Kids con Ricky García. Myself to win, it's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. There's a chance you'll have to take me, love. Oh, yeah, I fell in love, but now you say it's over, and I'm falling apart. Try to fight back. They say it's just a state of mind, but it happens to everyone. How it works、yeah. deep inside when your love has cut you down. Invitado a Bond Shepard, dedicarse a buscar un alma gemela. Searching my soul. Y antes una canción con un tope, toque operístico increíble. Ya sabes que a Fred d i e Mercury le encantaba la ópera. It's a hard life. De su álbum Is This the World We Created, del 83. Quick. Bueno, la buena música, sin parar una detrás de otra. Tenemos una lista para esta tarde. Hasta que nos den las ocho. Como siempre, llega el momento de descubrir quiénes fueron número uno, tal semana como esta. By, through,、so、en 1984, U2 consigue su segundo número uno en álbumes en el Reino Unido con The Unforgettable Fire. El disco fue el número 12 en los Estados Unidos, vendiendo más de 7 millones de copias en todo el mundo. To también en el 84, Stevie Wonder consigue el número 1 en la lista americana de singles con esta canción. Tres semanas estuvo en el número 1. Fue el octavo del artista y fue también su mayor éxito en el Reino Unido. Donde consiguió su segundo número uno con esta canción. I mean y en el 79, Michael Jackson consigue el número uno en la lista americana de singles durante una semana con esto. Se llama Don't Stop Still Getting Up. エネルギージェルエンジェルエンン Good hustle. I t o t it just a y e d close enough to get it. Go slow.、So、Drive it, clean it, light soap, bleed i n d the lasso in your pocket. Water t u r n down. Gonna be, be okay. okay. Da, da, da. Ricky García Since the day that we were born, got to slow down. Slow down. Slow down. Before we fall down, <laughs> we got Of Christmas, I'll give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. We gots d En éxitos de la música que amas. M -m -m -m más ochentas en XCPM. Más fresca, más divertida. Esto es. s k i s s Bueno, pues nuestro próximo invitado ha sido el compositor de canciones tan geniales como esta. O esta. El creador de exitazos tan potentes como este. Debutó con The Page Mod, luego fue Azur, l u o ya z u r es Vincent Clark. Y esto ya lo conoces: el super exitazo de The Page Mod que suena ahora en Kiss y se llama Just Can Get It Up. g e t d e r En Canarias, en directo como todos los días, desde el estudio 5 de tu radio de moda, k i c k s Enferme. Hoy, que es el día de la reducción de los desastres, queremos que nos digas cuándo has tenido un desastre con tu querida suegra. Jorge desde Vigo. Hola chicos, pues yo quedar mal con mi suegra, la vez que se me ocurre es cuando le tenía que decir que mi mujer estaba embarazada,、oh. o sea su hija. Y no se me ocurre otra que decirle por la mañana que teníamos un problema de caray y nos tenían que echar una mano. Entonces la dejé así, estuvo todo el día preocupada hasta la noche que fuimos a casa y le conté que iba a ser abuela. Bueno, me llamó cuantas había por haberla preocupado y por llamarle problema a su futuro nieto. No veáis cómo se puso. Hasta me dio con la escoba. Claro, vamos a ver. ¿Tú esperabas que por gracioso de bondar en la escoba y te l l e v a r a a dar una vuelta, eh, cara? l Ya, Jesús, desde Cuenca. Ah, pues un día, en un cumpleaños, que no me di cuenta, la dejé sin Sin un trozo de t a r t a No veas qué, porque h o se pilló. Hay、ah, el subconsciente. Si antes de eso la mujer solo te iba a dejar las deudas de herencia, después de este chasco no te dan ni los buenos días. Esto es PlayKiss Con Ricky García Ricky with a k e y 1982 de su séptimo álbum que se llamó Mystery. ¿Cómo nos gusta recuperar estas canciones que sabemos que te ponen? Wow,、oh, a mí la piel de gallina. Me encantan, Hot Chocolate, me encantan. Ricky García en Kiss. Las 6 y 46, un antes en Canarias, como todos los días en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué tal ha ido el puente? ¿El día de fiesta? a habéis tenido puente? ¿Librasteis ayer? Ya terminando la jornada. Para casa, nosotros te acompañamos. Fíjate, y ahora vamos a saludar a uno de nuestros oyentes, porque de vez en cuando lo hacemos. Cuando os mandamos camisetas y、si、os hacéis una foto y nos la mandáis, las colgamos en redes. Y hoy queremos saludar a nuestro amigo Raúl de Barcelona. Se define como un friki, en una familia de frikis y casado con la dueña de la colección de Star Wars. s c h i Gracias por ser tan auténtico, Raúl. Y oye, vosotros, pues nada, nos seguís en las redes sociales y oye, os lleváis una camiseta con el logo del programa y luego nos mandáis f o t i t o eso sí, ¿eh? para poder colgarla y hacer que la familia de Playkiss cada día sea más grande. Bueno, y ahora prepárate porque para alcanzar las 7, las 6 en Canarias tengo dos temazos. Nos vamos a ir hasta los 80 con FR David y su Words. サタライズ。 They said it was time for c h a n g i n g rise and shine everybody's m a k i n g it but you Beautiful m o r n n i g ティスト。 Ocho millones de copias vendidas de esta canción tan estupenda. Bueno, casi alcanzando las siete de la tarde serán las s en i s e Canarias. Prepárate porque para la vuelta tengo una colección. Por nuestra pasarela, Kylie Minogue con In Your Eyes. You you. Y los Jacksons. ピンポンポンポンポンポンポンポンポイポンポンーンポンポンポンポンポンンンンンンンンンンンンンンン Estoy mucho más en tu radio de moda. Esto es Kiss. Bueno, y además a la vuelta te voy a hablar de uno de esos artistas fantásticos que jamás olvidaremos y del que estoy totalmente seguro eres fan. Hablaremos de George Michael. p e r o a n t e s Jorge Quiroga, para ponernos al día en el informativo. Te espero a la vuelta. Esto es Kiss.